Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Ha Mim. Este Corán es una revelación del Clemente, el Misericordioso. Este es un libro cuyas allegas han sido explicadas con detalle. Un Corán en clara lengua árabe para gentes con conocimiento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 Sigan pues el camino recto que conduce a él y pídanle perdón por sus pecados. Y ay de los idólatras, esos que no entregan el asaque y no creen en la otra vida. Ciertamente quienes creen y obran con rectitud tendrán una recompensa sin fin. Dile a los idólatras: "Oh Muhammad, En verdad no creen en quien creó la tierra en 2 días y adoran fuera de él falsas divinidades con quienes él lo equiparan y no obstante él es el señor de toda la creación y dispuso sobre la tierra firmes montañas que se elevan sobre ella y la bendijo y asignó el sustento para sus criaturas en otros 2 días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 venimos a ti obedientes. Entonces configuró 7 cielos perfectos en 2 días e inspiró a cada uno de ellos su función y embelleció el cielo de este mundo con luces, estrellas e hizo que sirviera de protección. Esta es la obra de Yahola, el poderoso, el omnisciente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 y enviamos sobre ellos un gélido viento destructor durante varios días hacia agos para ellos para que sufrieran un castigo denigrante en esta vida mas el castigo que les espera en la otra será aún más denigrante y no serán auxiliados y en cuanto al pueblo de samud les mostramos el buen camino para que estuviesen bien guiados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 No se ocultaban cuando pecaban para que su oído, su vista y su piel no testificaran en su contra, y pensaban que Alá no sabía muchas de las cosas que hacían. Y lo que pensaron sobre su Señor los ha llevado a su destrucción y los han convertido en perdedores. Tanto si soportan con paciencia el fuego como si no. Esa será su morada eterna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 y quienes rechazaban la verdad se decían entre ellos no escuchen ese corán y entorpezcan su recitación para que puedan triunfar y ciertamente haremos que quienes rechazan la verdad sufran un castigo severo y los castigaremos según sus peores acciones esa será la recompensa de los enemigos de allah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 Y reciban la buena noticia del paraíso que les había prometido. Nosotros hemos sido sus protectores y compañeros por orden de Allah en esta vida. Y lo seremos en la otra hasta que entren al paraíso. Y allí obtendrán todo lo que deseen y soliciten. Esa será una concesión del indulgente, el misericordioso. Amén.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 ¿Dónde están los ídolos que adoraban y equiparaban conmigo? Y éstos le dirán, Te anunciamos que ninguno de nosotros atestigua hoy que existen. Y los ídolos que invocaban con anterioridad los abandonarán. Y los idólatras sabrán que no tendrán escapatoria alguna. El hombre no se cansa de pedir las cosas buenas de esta vida. ¿Dónde están los ídolos que adoraban y equiparaban conmigo?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 realmente informaremos a quienes rechazaban la verdad sobre lo que hicieron y los haremos sufrir un severo castigo y cuando agraciamos al hombre con algún favor se aleja ingrato y se aparta con arrogancia de la verdad pero si le sucede una desgracia no deja de suplicarnos ayuda di a tu pueblo oh muhammad